Buenos días, les hablamos desde Santa Teresita en el Partido de la Costa con un microprograma para el Enredando las Mañanas que va a salir el día martes por Radio Nauta de la Plata. Queremos saludar a todos los compañeros del Enredando desde la Capital Federal, a todos los compañeros de la RNMA y a Radio Nauta de la Plata por permitirnos elevar a través de su radio las novedades que tenemos en el Partido de la Costa. Hoy estamos con Silvina, ella es una ex eh, habitante del Partido de la Costa que ahora está en La Plata, con un proyecto muy interesante que se va a llamar El Festival Perdido y que Silvina nos va a contar un poquito de qué se trata. Buenos días, Silvina, ¿cómo estás? Hola, Betty, muchas gracias por la invitación. Y estamos contentas, vos sabés que iniciamos este proyecto con Laura Aimovici, que es una periodista de Buenos Aires, una persona muy reconocida este, por su labor periodística, fue durante muchos años la directora de la revista Genios, del grupo Clarín, ahora escribe freelance para, para Página 12 y para otros medios este, de acá de Buenos Aires. Y bueno, con ella estamos encarando este proyecto que empezó tratando de rescatar del olvido a un encuentro de cine nacional que se hizo en el año 1981 en el Partido de la Costa, y del que no había registros ni por internet, ni registros, ni, ni recuerdos de la gente de que se haya llevado adelante ese encuentro de cine, que además fue tremendo, porque había 70 invitados de Buenos Aires, entre directores, técnicos, actores, estuvo del mismísimo Lucas de Mare presentando la guerra gaucha estaba Vita Stantic, estaba eh, Marta Bianchi, Graciela Dufo eh, fue la verdad un, un encuentro impresionante, donde además pasaron cosas increíbles como por ejemplo que se hicieron mesas de debate, entre otras cosas de la censura, en plena dictadura, la gente con un ánimo de de encontrarse y hablar, intercambiar, este, en un lugar donde muy pocos años antes eh, a, habían aparecido los, los cadáveres de los vuelos de la muerte, este, era pues, imposible pensar que podía haber un acto de resistencia cultural tan, tan, tan exitoso. Este, ese encuentro se hizo exhibiendo películas en las tres localidades más, más importantes, digamos, del partido, San Clemente, Santa Teresita y Mar de Ajó, y se hizo en el mes de julio durante las vacaciones de invierno. Fue una iniciativa de la misma Laura, que había, se había ido a vivir a la costa con, a través de una convocatoria que había hecho el diario Pionero, que era el nuevito, a periodistas jóvenes este, que quisieran eh, ir a, a formar parte de su staff en el Partido de la Costa, y Laura con otros compañeros este, se hicieron cargo de esa, de esa responsabilidad, y bueno, hicieron varias cosas, además de, de, de, de estar pionero, eh, entre otras un encuentro de niñas de plástica, en la puerta de la municipalidad. Bueno, y cuando llegó el invierno, ya sabemos que es un poquito duro el invierno en, en el Partido de la Costa. Este, antes era más duro todavía, ahora tenemos por lo menos gas. <risa> no este, todos, no todos tienen gas. No, no todos, pero bueno, está, existe la red de gas que hace... 40 años no existía, pero en fin, se, se hizo esta convocatoria, eh, tuvieron la idea de hacer este festival de cine, teniendo en cuenta que los padres de Laura, los dos son actores, ah, entonces, eh, sí, los dos son actores, así que, bueno, decidieron este, ponerse al hombro ella con ayuda de una de sus hermanas y de otros compañeros del staff de Pionero, además de Jorge Vittelman, y Antonieta, que ya estaba ahí trabajando en el diario. Eh, y bueno, y, y se, se llevó a cabo este, este encuentro de cine nacional, que fue realmente un, un verdadero acto de resistencia en plena dictadura. Y los eh, cines eh, prestaban, las, prestaban las salas. Los cines prestaron las salas y la municipalidad, en ese momento el directo, el intendente era Elizabeth, Sí, Carlos, sí. eh, y creo que tenía algún cargo también eh, ejecutivo Jorge Gittelman. y además después yo vi, por ejemplo, que el contacto eh, autorizado en Santa Teresita era Oscar Apat. Ah, el director de la escuela. Mirá claro, este, que fue director de la ENET claro. y bueno, nombre... Eh, con una trayectoria en el turismo también, porque mm. creo que fue él el que inició la escuela de hotelería en Bariloche. Claro, eh, él en realidad era, inicialmente cuando vino a vivir a Santa Teresita, que ya vino eh, trasladado con el cargo de director de la escuela técnica, él era muy afecto a los rally, a las, a las carreras de autos por las montañas, y luego, eh, ya viviendo en Santa Teresita, se hizo aficionado a lo que es el turismo y la hotelería, ¿no? y después trasladado a Bariloche llevó a la escuela de hotelería para allá bueno, él era el contacto eh, digamos de zona centro uh -huh. del festival perdido este, lamentablemente Oscar no está más en este plano no. pero estuve yo hablando con, con su mujer este, sobre esto a ver si ella, ella conservaba algún registro y no, no lo encontramos así que buscamos en en los diarios eh, pioneros de la época que están conservados en la, en la biblioteca de Torni, Y bueno, y también Elizabeth nos proveyó de unas fotos que él tenía de aquel entonces, muy probablemente sacadas por, por Jorge Silveira, Fotolín, nuestro querido fotógrafo que este año nos dejó. Este, pero bueno, la, la idea empezó por recuperar del olvido este festival perdido Y después ya viró a hacer un proyecto de reedición de este encuentro de cine nacional para el año que viene Y algunas acciones preparatorias, de charlas, de exhibiciones de películas Probablemente estemos exhibiendo algo también en, a fines de febrero, allá. Partido de la Costa, Qué lindo. y el viernes este próximo, eh, viernes 10 a las 6 de la tarde, vamos a hacer la presentación de este espacio del Festival Perdido en la sede de directores argentinos cinematográficos, la DAC, que tiene una sala de exhibición, de proyección de películas preciosa, de última generación, y que nos prestó... Esa sala para que podamos hacer esta presentación. ¿Esto es acá en la costa? Unir... No, es en Cava. Ah, en Cava. Es en Cava. Y para unir estas dos eh, cosas de lo que fue la memoria de lo que pasó con los hallazgos en, en el partido de la costa y esta, este encuentro de cine como un acto de resistencia cultural, Vamos a exhibir la película Historias de Aparecidos, de Pablo Torello, filmada en el Partido de la Costa, sobre, todo, sobre estos hechos. Este, y después vamos a exhibir un, un videoclip de una banda de, de Buenos Aires que se llama Amores Tangos, cuyo líder es marplatense. Y el videoclip es de una canción que se llama Palabras para Astor, un homenaje a Astor Piazola, otro costero marplatense, sí. dirigida por un director marplatense también que se llama este, Leo Mercado. Así que bueno, el 10 de diciembre a las 6 de la tarde vamos a estar en la sede del DAC haciendo esta presentación. Se puede acudir, tenemos un aforo de 50 personas y muchos inscriptos, se pueden inscribir los que tengan interés en ir, eh, quedan muy poquitas plazas, aviso, Porque, porque puede ser que ya no las haya si alguien se quiere escribir, pero vamos a volver a hacer este, este, esta exhibición. A mí me gustaría llevarla a la costa a fines de febrero y después vamos a hacer otras cosas sobre el cine y dictadura, sobre el cine y el feminismo, sobre las mujeres y la lucha del cine. Eh, en la industria del cine es más de lo mismo del el resto de las cosas, ¿no? la mujer invisible. Este, eh, lo primero que hicieron las mujeres en, el cine, en la industria del cine fue colorear los fotogramas uh -huh. eso lo hacían las mujeres claro. un, un trabajo <risa> claro. claro y de ahí, digamos, desde ahí hasta eh, Victoria Alonso, argentina platense, presidenta de Marvel uh -huh. hay mucho para decir ¿no? sí. y hasta Lucrecia Martel ¿no? la directora Con una hablar. trascendencia mundial. Y hablar. Así que, bueno, eh, bueno Lita Santil, que estuvo en el Festival de Cine, fue la productora de La Historia Oficial, ¿no? La productora sí, de... De, de las películas de claro Así que, este, viste, tenemos mucha, mucha tela para cortar con esto del cine y el mar Es muy importante sí. para el Partido de la Costa, ¿no es cierto?, tener un festival de cine anual o cada dos años también puede ser. Sí, sobre todo porque, porque además tiene, que, tiene para ofrecer el Partido de la Costa, porque fuera de temporada tiene un montón de hotelería eh, que, que no tiene el cupo total y donde se puede alojar la gente y venir y pasar ese fin de semana. Este, en el cine y también que lo puedan hacer los costeros, ¿no? Claro, para, para enriquecernos, en claro, enriquecernos sí. interiormente los habitantes de la costa que durante claro. la, el periodo de temporada estamos ocupados en diferentes este, trabajos ¿no? y tareas. Total, totalmente, entonces la idea es poder hacerlo fuera de la, de la estacionalidad de verano Para que también bueno, haya movimiento económico, y que, que, este, bueno, que estén abiertos los restaurantes, que eh, se utilicen los cupos de hotel, eh, bueno, que sea para la costa también un, este, un, un modo de, de... Y que tengamos trabajo en el invierno, que es bastante difícil para el trabajador de temporada a veces conseguir un trabajo estable para todo el año, entonces esto si generara fuentes de trabajo, puede ayudar a muchas familias, ¿no es cierto? Yo creo que sí, yo creo que sí. Así que bueno, hemos estado en conversaciones también con la municipalidad para, para ver que, este, si ellos estaban interesados en que, en que esto se hiciera, porque la voluntad política es un montón eh, en, en estos temas de, de la cultura, porque... No es lo que más larpa. Claro, pero después llevarlo a la práctica es lo más difícil, ¿no? Claro, entonces, bueno, pero la verdad es que hemos encontrado un, eh, muy interesada la municipalidad también, así que estamos muy agradecidas por los funcionarios que nos han abierto los, las puertas y los brazos para que avancemos con, con este proyecto integral de, de resistencia cultural y memoria activa. Ojalá que entrara como por consejo deliberante, ¿no? como una ordenanza sí, sí. para que estemos seguros de que se va a mantener en el tiempo. Porque Eso a veces lo... las cosas ocasionales puede ocurrir lo mismo que en 1981, que se haga por Exacto. una vez y ya no se acuerden más. Es probable. Es el Pero riesgo. Pero bueno, nosotras, nosotras estamos decididas a llevarlo adelante este, de una manera u otra. La gente, el costero, sabe solidarizarse, está acostumbrado a a bancar proyectos que, este, que a veces la, la, los ejecutivos o los consejos deliberantes no, no, no quieren llevar adelante, y sin embargo el costero está acostumbrado a remar Sí, estaremos... sí estaremos así acostumbrados. Que, así que de una manera u otra, nosotras tenemos la idea de continuar adelante con este proyecto. Bueno Silvina, te agradezco muchísimo por la entrevista, espero vernos, el 10 de diciembre yo voy a estar en la capital, eh, ojalá llegue a tiempo para poder asistir a la presentación. No, Ay, no estoy se segura. No Muchísimas gracias. Que ahí. Sí, cómo no. Muchísimas gracias a vos. Un abrazo para todos. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra Cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos las hormitas no dejarán los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. ¡La construcción! Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Van caminando y acumulando Verde energía, mucha esperanza Mucha esperanza Siguen andando sobre la tierra Sobre los cielos, sobre los mares Multiplicando hojas y flores Acumulando verde energía, Mucha esperanza, mucho buen día Para su viaje que es circular Es circular Va a terminarse para empezar Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar Con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán Pocos comprenden su largo viaje, por qué salieron si han de volver ¡Han de volver! Chuequitas las hormiguitas son solidarias como un panal, todas chuequitas las hormiguitas son solidarias como un panal, pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán, pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar se pierden porque su viaje es circular Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar A liberar, a liberar, a liberar a liberar